Que estamos en contacto con Soraya. Y... Hola. Hola Soraya, estamos acá en Radio Encuentro en Vietma. Queremos saludarte. Acabamos de compartir tu audio y queremos actualizar la información. Saludarte de acá desde Vietma, Walter y Vilma en Radio Encuentro. a g r a d e c e r t e por estos minutos y queríamos actualizar esto que está pasando ahí en Bolsón. Bueno, la... resumidamente, hace poco se volvió a un territorio, a un territorio mapuche, el Los Quen Quentreu. Es un lugar que nunca fue habitado hace más de 40 años.、Eh, fue entregado a un ricachón de aquí de la zona del Bolsón con un permiso para primero desmontar y entregar la leña y después para hacer plantación de pinos. En este momento nosotros estamos、sí. afuera de la comisaría porque hoy en la mañana. En este predio de, del l o f k e Entreu entraron más de 50 efectivos, más policía montada, y se llevaron detenidas algunas personas. Sabemos que trajeron a la comisaría de, de b o l s o n a una mujer con su niño de 8 años, pero no nos quieren dar información.、Eh, Estamos, la verdad, disculpen el, el, el desorden, disculpen la, no, favor, la, la desorganización, pero、uh -huh. eh, estamos muy preocupados por, por, por un alamien que la trajeron detenida con su hijo. El fiscal a r r i é n había dado su palabra que no iban a, a entrar hasta que no hubiera un chauún este fin de semana y ahí sí íbamos a tener una audiencia de conciliación en la fiscalía. Y que por lo mismo no se iba ni a amedrentar, no iba a ir la policía, no iba a haber desalojo. Sin embargo, directamente no solo no cumplió con esa palabra, sino que además ya hoy en la madrugada entraron todos a los tiros y se llevaron detenida a la gente. Soraya.、Realmente, sí. No,、eh, el fiscal había prometido esto el martes. Digo, para aquellos que tengan, lo venimos contando acá con la red de Enfoque, escuchamos reciente audio, y había prometido el fiscal el martes que esto no iba a ocurrir. Finalmente, en esta madrugada fue cuando entraron a reprimir a los dis y disparar ahí contra la comunidad. Sí, sí, él,、eh, sí, no respetó ese acuerdo. Él es el que se llegó hasta el l off, él es el que dijo, bueno, yo voy a esperar hasta el lunes para esta audiencia.、Eh, la realidad es que están. Poniendo a la policía y a, a la justicia、eh, al servicio de esta persona, Rolando Rocco, que es el que tiene el permiso de ocupación, que ni siquiera es un permiso de ocupación, es un permiso de forestación en ese predio. Nunca vivió ahí y hace 30 años que se está enriqueciendo a costa de ese espacio territorial. La realidad es que nosotros, como pueblo mapuche, más en esta zona en donde vemos que cada vez se está entregando más de la tierra. En manos de empresarios、eh, argentinos y extranjeros, haciendo un daño nocivo, un daño、mm. tremendo, lo que es la, al, al ambiente, lo que, es al, la, que tiene que ver con la plantación de pinos, con la sequía que genera, con los incendios que, que luego se、eh, suceden. La realidad es que nosotros sentimos que es muy importante、eh, retornar a los territorios, resguardarlos. Y que estén en manos de personas mapuche, de personas conscientes, que no les interese ni lotearlos, ni venderlos, ni mucho menos、eh, especular con la, con la tierra. Soraya, a esta、eh... hora, a esta hora、eh, la situación es: ustedes están en fiscalía, no saben cuánto、eh, son bien los detenidos, ni el estado en el cual están los integrantes de la comunidad. Eh, perdón, perdón, me acaban de avisar que la gente está en el hospital, me estoy yendo al hospital.、Ta. ¿Y qué, qué fue lo que me dijo? No, no,、eh, preguntarte si se sabe qué cantidad de detenidos y cuál es la situación de salud de los integrantes de la comunidad de l Argentina. Sí, no, no, no sabemos qué cantidad de detenidos. Sabemos que algunos están en el hospital, sabemos que también en este momento están yendo a mi barrio donde yo vivo. La policía está llegando a mi barrio, d e b e e s t a r llegando a mi casa, el Machín Hogado. Así que la realidad es que no, no, no sabemos qué cantidad de detenidos hay ni cuál es la intención de la policía, eventualmente o, evidentemente, mejor dicho, están haciendo una especie de cacería de brujas, ¿no? Así que, bueno, ¿es a la policía. Lo último, o policía toda de Río Negro o hay este, fuerzas federales、policía、nacionales? Es de Río Negro, policía de Río Negro, que está la policía común y la montada. Gracias, Soraya, en un rato、a、actualizamos.、Ustedes. Gracias, gracias, abrazo. Gracias a ustedes, gracias. En、Gracias. vivo, recuperación, represión en Bolsón, Cuesta del Ternero.、Eh, la comunidad había, de alguna manera, un acuerdo de palabra con el fiscal que está en la causa, porque obviamente, a partir de haber、eh, ido a recuperar, hay toda una causa que está abierta.、Sí. El fiscal había ido el martes a hablar con la comunidad de que había una orden de, de desalojo. La comunidad dijo que querían tener un t r a b ó n un encuentro este fin de semana.、Uh -huh. Le pidió permiso para que este fin de semana ocurra ese t r a b ó n para ver cuáles eran las condiciones en las cuales se estaba dando todo este litigio judicial, que siempre tiene de por medio papeles poco claros.